música experimental ozono, ozono. electroacústica iniciamos Hola, bienvenidos a una emisión más del programa Ozono. Saludamos a quienes nos escuchan desde la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y quienes lo hacen desde el sistema Multiplex en las emisoras FM La Técnica, Radiovisión.com.mx, Radio Reginas FM y la red de emisoras de la cadena C. Les damos la bienvenida también a quienes descargan este programa en modo podcast en la dirección electrónica o Blogspot.com. Les saluda a su amiga Fátima Flores a nombre de Álvaro Robles en la producción Escucharemos en primer lugar a Scare This con la pieza This Mask is Born obtenida del álbum Why is for Mask of the Sun Sonos, música instrumental This mask is born es lo que nos ha interpretado Scary this del álbum why is for mask of the Sun a continuación escucharemos a noise and the beat interpretando la melodía quiet town extraída del material F0. Sonos, música Experimental Esta fue la interpretación de Noise and the Beat con la melodía Quiet Town, obtenida de F-Zero. Presentaremos ahora a Theo Confidor con esta remasterización hecha en septiembre del 2007, titulada What Around, obtenida de Power Athlete. Oh, oh, oh, oh, Ha ejecutado la melodía Water Round obtenida de Power Athlete. Cerraremos la emisión de hoy con un interesante medley de varios títulos que nos hace Kit Cavaye. Este intérprete, al igual que varios que hemos presentado en este mismo espacio, hace mezclas interesantes tanto de sintetizadores. como de sonidos seculares además incluye dentro de estos arreglos sonidos propios de la música clásica mezclados con ritmos e instrumentos de heavy metal les recomendamos esta ejecución musical que tiene 15 minutos de duración y se titula Umbrella Ambition extraída de los materiales By Low, Wizards and Warriors Dragon Warrior escuchemos pues a kit Kavash Sonos, música Instrumental OZONO, Música EXPERIMENTAL sono electroacústica Escuchando este interesante arreglo musical de Kit Cavage titulado Umbrella Ambition, obtenida de los materiales Willow Wizards and Warriors, Dragon Warrior, es como hemos llegado al final de esta emisión de Ozono. Recuerden que pueden escribir sus comentarios al correo electrónico radio.ozono.com arroba gmail.com saludamos a quienes nos escuchan en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y a quienes lo hacen en el sistema multiplex en las radios FM La Técnica radiovisión.com.mx Radio Rechinas FM y la red de emisoras de la cadena C y a quienes visitan